tardes, estamos aquí en, en Radio Filispín Oxe, gracias a xeniorosidade dos compañeiros e compañeiras da radio Pois a Xanela das Fucas podemos gravar o programa Oxe Benres Non é a nosa hora habitual, verdad, viña É, xisto Pero a vida, as cousas que pasan na vida que a veces nos atropella pois queríamos ter a entrevista a persona que a que a falar dentro de unos minutos e non quería que pasásemos unha semana máis sin facer esta entrevista, co cual, pois moitas gracias aos compañeiras e compañeiros da Rede Filispín de que hoxe nos ceden este espacio. Na repeticións, pois aparecerán na hora habitual. Bueno, e viña, cantas cousas pasaron estas semanas, non? Os últimos programas nosos serán grabacións das distintas conferencias e distintas mesas redondas que pasaron durante o mes de marzo. Bueno, si, sí, tuvemos aquí un par de meses en programa, pero con moita actividade. Bueno, si, sí, con moita actividade nosotras estuimos presentes e as FUCAS dando todo nas distintas actividades nas que participamos. Pero, bueno, por exemplo, decir que bueno, participamos no talentiño, participamos na despedida da flotilla, participamos no viaxe reivindicativo a Betanzos en relación ás peticións okay. que estamos facendo do tren, e decir, en, en moitas cousas, as fucas están metidas... Na vida, non? Sí, sobre todo Tichelo, que non no, no, paras no, no, no, no. <risas> E ti, que ti manxego Acabamos de vir De, sí. de, de, un, de un acto moi bonito ¿verdad? Preciosísimo ¿Verdad? A verdade é que foi Temos impresionante Temos que traer algún, algún día Eu xa pensei, era unha sí? das cousas que xe iba a contar De que claro. teñamos que traer as rapazas a, Claro, a que nos porque valera. vemos dun, Vir dun acto da área sanitaria daqui de, de Ferrol, da lectura Dos traballos de fin De residencia por certas uns traballos moi bonitos, non? Si, sí, todo iso. Entonces ocupounos a mañá, les estivemos en medio de ciencia, bueno, e despois un pouquiño tamén da parte lúdica, non? Claro. Pero moi interesante. Eu, a verdade é que me sinto moi contenta porque a área sanitaria aquí de Ferrol, dentro do punto de vista dos cuidados, a enfermería están facendo cousas moi interesantes. Non nos quedamos atrás en relación a outros lugares. Eh, estamos xedando tamén hai un espazo a investigación enfermeira. Moi importante, moi importante. Sí, en cada todos os cuidados, moi interesante. Moi interesante, claro que si sí. Por eso estemos Pois pues, sabes, hai nas que invitar. As temos que traer aquí. E bueno, a persona que temos enfrente, non, e viña. Sí. non é a primeira vez que, que ven aquí. Por suerte, non. Mari Carmen Tapia Gómez. Porque, porque é boa, por eso temos claro, que seguir traendo. Claro que sí, porque sempre tem moitas cousas que contar. Eu creo que é unha suerte que mulleres como Mari Carmen Tapia Gómez estén aquí, estén pertiño de nós, no? e lográsemos que se quedase. No? Con moitas dificultades para ela, con moita, moito traballo, Como xe pasa, casi sempre as mulleres Mari Carmen. Bueno, miña aboa decía que non hai pan sin afán, non? Uh -huh. Es decir, non todo... Todo que se consigue costa moito traballo. E, a Mari Carmen, bueno, decir que ela naceu en Santiago de Chile, non, Mari Carmen? E, bueno, un, fixo... Un, ela é doctora en arquitectura, Eh, por cierto, tengo dúvidas. ¿De Doctor H en Barcelona, Mari Carmen? Bueno, ¿A todo antes... esto, bienvenida, Mari Carmen. <risas> vida, Mari Carmen. Eh, saludar y, y dar las gracias por la, por la invitación de estar nuevamente aquí eh, en un grupo de mujeres que, como todo, ¿no? se, se, se hace con mucho esfuerzo, pero también tiene esa fuerza ¿no? de, de que viene directo, de quien están allí y encantada de, de participar nuevamente en un programa. Sí, me, me do bueno, yo estudié en Santiago de Chile, en la carrera de arquitectura, uh -huh. y me doctoré en urbanismo en, en, lo, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. ¿Por qué es Colliche de Barcelona? <risa> Ay. <risa> Ay. <risa> Tranquila, Ay, no pasa perd nada. Perdón, el... Nada. Eh, bueno, fue una, una decisión que venía de mucho antes, que a, a, me había tocado estar en Europa, en distintos países, y me había enamorado de Italia y de España. y Qué suerte para eh, nos, ¿no? <risa> sí que me <nos> conllevo aquí. <risa> y bueno, luego postulé a una beca de, de estudios doctorales de la agencia universitaria, de cooperación internacional de España y entonces gané la, la beca y me vine. Fue fue en realidad mediante esa beca que llegué aquí. Qué bien. Bueno. Y además llegacha Barcelona, pero llegacha Galicia. <risa> <risa> esa parte esa parte es muy bonita, muy bonita, ¿no? Porque creo que de alguna forma eh Galicia por amor, ¿no? sí sí ¿no? sí. llegué bueno de, de la mano de, de mi compañero pero también de, de reconocerme en una tierra que, que desde muy pronto me generó emociones muy fuertes no quizás quizás también mi familia micro de aquí o a veces pienso si hay alguna relación porque igual hay alguna leata familiar por ahí sí. que cumplir no alguna cosa? sí yo creo que sí qué bonito Y ahora temos a suerte de que curiosamente eu estaba pensando antes de chegar eu por que conozco a Maricar? Me preguntaba por qué a conozco bueno, conozco principalmente por Foucault-Bushan ¿no? Foi Víctor que nos, de alguma forma nos conectou, un día Víctor nos dixo, un compañero de Foucault-Bushan nos dixo tedes que leer esta revista a revista que face de nosotros e aí aí foi o, o encontro ¿no? o encontro a través das letras e a través das palabras e a través de unha creación creo que é moi importante que deso de vamos a falar pero antes deso de vamos a falar un pouquinho máis de ti porque as cousas se fan as cousas aparecen porque alguén lle pon moito empeño e ¿no? alguén tipo moitas horas de traballo E, además, bueno, decir algo máis de ti, que no 2021 mmm, recibixe o premio Elina Carvajal, de, un premio de arquitectura en, en Chile, ¿no? Dínos un poquiño que significa ese premio. Bueno, es, es? es es un premio que todos los premios tienen un valor no pero sí. para mí fue especialmente importante ser reconocida en mi país y que era para mujeres que abren espacios de la disciplina sí, sí. ¿no? y es de una mujer arquitecta que llegó al, al parlamento y peleó mucho por temas urbanos vivienda y tuve la suerte de, de no le llegué a conocer porque todavía estaba en periodo de pandemia y tal, pero pude llamarla Y ella también estaba muy emocionada de que se entregara el premio en su nombre, ¿no? Pero fue, sí, sí. era como como los dos sentidos, la, la emoción y, y el honor de, de, de poder recibir el nombre de una persona como ella, ¿no? Un premio. Qué bonito, además, sí. una mujer con un premio de una mujer, lo cual, bueno, no no es habitual, ¿no? Bueno, en algún momento, estimen lendo... Que ti eh, reconoces que durante a túa formación como arquiteta casi non tuveche profesoras mulleres que foron prof, profesores homes non? non sei se así. Sí, de hecho en, en mi formación de la licenciatura en chile todos los profesores fueron hombres y también lo fueron en, en el doctorado o sea, no es que, que en, en, en barcelona no es que no hubiese profesoras mujeres pero las asignaturas en las que yo estaba no no coincidían ¿no? pero uh -huh. y luego en la incluso en la defensa de la tesis si bien había una profesora mujer que, uh -huh. que se logró incorporar una mujer en la Eh, ...no pudo ir, así es que fui también evaluada solo por, por hombres. Pero es algo interesante porque cuando estás en el mundo de, de la arquitectura... ...es un mundo eh, muy de hombres, ¿no? Sí. Y, y uno como mujer eh, va generando un proceso en que, por así decirse... ...pierde su género de mujer, ¿no? E intenta uh -huh. ser un, un ser neutral comportándose como hombre no para mí realmente yo era feminista como persona sí, sí. pero comencé a ser arquitecta feminista a partir de la revista de, de, de querer tomar un poco más de partido desde la disciplina con la cuestión del feminismo y aprender de las compañeras que han escrito desde eh, el dos, bueno el primer número que sacamos creo que fue el 2019 de querer publicar solo mujeres en, en, la, en la revista que causó un poco de, de, de preocupación de por qué solo publicábamos mujeres, que si hubiéramos publicado solo hombres... Nadie na diría nada. Nadie nada. diría nada. Y hubo que dar muchas explicaciones y me di cuenta que era totalmente necesario empezar a poner este tema como un tema sí. propio de la disciplina, no porque había muchos colegas de ambos sexos que, que, que siguen lamentablemente creyendo que no es un tema de la disciplina. Bueno, relacionado, relacionado con eso vamos a escoitar un tema musical Que se chama Oxetemos Voz colle coma a unha nai e a choiva cor valla garimbas nosas mans que construen soños os ondas, ondas do mar Oxe, temos voz para dicir non a que nos queira censurar Oxe, somos para que moitas mulleres eh, teñen voz non sei a, a revista da que vamos a falar hoxe é o número 39 da revista crítica urbana eu recomendo que por internet podan acceder a ela porque é unha pequena xoia Non no sei por onde bueno, empezar a comentar. Quizás polo principio, porque é o doado. Pero todos os artículos eh, son para mmm, léelos e eh, non pasar o siguiente, sino que quedarte a reflexionar sobre eles, parar e non outro momento ler os outros, porque a mí, se confeso, é o que me pasou desde a editorial, que faz tú, que é unha sola páxina, pero diz muitas cousas, faz unha introducción eh, fantástica, moi boa. De alguna forma, conectas o hábitat co, co feminismo, ¿no? porque hasta ahora o hábitat era bueno, algo, non sei sé si se decir, se si a palabra é hetero, ou como decías antes, neutro, non? como es de todos, pues es neutro, ¿no? o es, mm. sí, no bueno, sé si está género o no, pero... Bueno, se nos ha enseñado que es una, que en el caso de nosotros que trabajamos en urbanismo, ¿no? que es la, la planificación, el desarrollo, pensar las ciudades y, y también la, ¿no? las villas y barrios, eh, se nos ha enseñado que, que es como una disciplina neutra, como si fuera una disciplina sí. totalmente técnica, y claro... Eh, los espacios que vivimos son reflejo de, de estructuras de discriminación que existen en nuestra sociedad. Y eso pone al urbanismo en un lugar que debiera ser más crítico respecto a la lucha contra esa discriminación. Sí. Todo tipo de discriminación, y entre ellas eh, la de género. Que de alguna forma en todos los artículos que aparecen en la revista se van poniendo eso de el manifiesto ¿no? sí Se bueno poniendo... era era un poco la invitación porque sí. eh, los números anteriores el primero fue pensar las ciudades de las mujeres ¿no? y mm. qué significaba pensar la, las mujeres y, y también las disidencias no cuando digo mujeres me refiero a eh, tanto a las cis como a las trans no uh -huh. eh, después en pleno periodo de pandemia nos dedicamos al tema de los cuidados y, y, y entender cómo debíamos reimaginar la la la localización de determinados usos las distancias, la, la importancia de la proximidad en la ciudad como un elemento fundamental de poner la vida de las personas en y, el centro y la mm. exacto, y la vida cotidiana mm. en el centro no solo de, de un discurso sino de una organización espacial y, y luego dimos el siguiente paso a ya hablar de urbanismo feminista y comenzar a hablar de qué significa imaginar a una gran escala esta, estos elementos eh, en la ciudad, y lo que queríamos con este, bueno Y eso fue y dijimos... En 2022 ya había sido Me Too... Todo el mundo estaba hablando... Uh -huh. Habían grandes manifestaciones en todo el mundo y dijimos... Además en las ciudades. Claro, o sea, en las no. ciudades. Uh -huh. Y dijimos, bueno, todo el mundo está hablando de esto, estamos avanzando... Y dijimos, incorporé el incorporémoslo como un elemento transversal en toda la revista... Y cada número siempre vamos dando un artículo que hable a alguien... Sobre los temas monográficos que tratamos cada vez... Desde el punto de vista, desde con un enfoque feminista... Y eso fue hasta que me tocó el año pasado ir a una charla en Sociología de la Universidad de Coruña y me encontré con una situación en que iba a explicar justamente la revista y Urbanismo Feminista en que había miedo entre las alumnas. ¿Sí? En, en esa eh, Bueno, no. hubo hubo primero una, una persona que ridiculizó el, el ejemplo de las tesis que yo había mostrado, por lo tanto era alguien del grupo que estaba ahí generando, pero eh, luego que lograron hablar, se atrevió una primera chica a hablar y me dijo que yo era valiente, y yo todavía no entendía lo que estaba pasando y dije yo valiente nada, yo estoy haciendo lo que me toca porque uh -huh. realmente esto viene de una historia de otras mujeres que se sí han sido más valientes, que sí se han enfrentado, yo lo que he hecho es tomar esto y aplicarlo a, a mi disciplina, a mi profesión, a mi vida profesional y a la docencia, ¿no? Pero, pero valiente esto, es tomar la, la posta y seguir adelante. Pero luego me hizo reflexionar respecto a la necesidad de volver a hablar estos temas, porque estas chicas que eran muy jóvenes, claro, me too, eran niñas. Uh -huh. sí. y, y ahí nos empieza a dar cuenta que uno tiene una edad mm. en que tiene 8, 10 años que ya lo llevas encima, que ves proceso y además con los enormes retrocesos que estamos teniendo en términos de que se van incorporando en una política institucional pensamiento conservador, pensamiento que creíamos que habíamos logrado erradicar de nuestra sociedad entonces dijimos, tenemos que volver a sacar un número especial y esta vez la invitación fue a hablar un poco de la práctica de, de, de mujeres que han estado trabajando en incorporar en la práctica profesional o en distintas experiencias uh -huh. la cuestión del feminismo como cuestión espacial. Es verdad, lo plasmas perfectamente. A mí también me llamó atención cuando algunos algunos artículos pues mmm, se hablaba de Omedo, ¿no? Omedo como e quizás o mellor poledas que temos non non no sei, sé, ti sentes medo aquí en Ferrol, en algún momento? O mm, que Ok, medo, medo non no, pero oh. seguramente que a mellor outras horas ou si sí. outros pasos Claro, eu é algo que claro, mellor desde os 66 anos que teño, pois pues, non son consciente de que outras personas o poden ter é o que me refiro ¿no? e bueno, en... todo depende de, claro, de como esté construída a cidade eh? o espacios que hayan que pueden favorecer que teñas miedo, ¿no? Entonces ahí entra, claro, entra urbanismo. Sí, tu, el urbanismo, forma, el, diseño urbano, el diseño urbano, la iluminación, la sí, frecuencia sí. de los buses, un montón sí, sí. de elementos que, que tienen relación, Os túneles ¿no? que se fan las <risas> Y, ciudades y de hecho en este número Uía lópez eh, sí. habla justamente de una de una encuesta que hizo en la comunidad de la Universidad de, de coruña sí. y bueno la, la, la experiencia de vivir violencia en el espacio público la percepción del miedo eh, es realmente bastante alarmante no O sea sí. es una cuestión que está muy presente y de hecho está, está tan presente que no lo vemos las mujeres ¿no? eh. y, y nos acostumbramos a esto pero sí. eh, si uno realmente es capaz de ser consciente cuando camina va tomando una serie de decisiones no por una calle donde haya más gente sí. por donde un portal que no sea muy oscuro, si hay un uh -huh. grupo de hombres me alejo del, del, del muro por donde voy caminando y uno va tomando una serie de decisiones espaciales que las ha aprendido por por el miedo uh -huh. o que te la han enseñado de pequeñita o las has visto de otro entonces La experiencia del miedo en, en las mujeres creo que es como un, una primera situación que reconocer. Vamos a tener que dedicar otro programa, sí, sí, ¿verdad? A, meña, usted, a esta arquitectura. Carmen, sí, sí para falar do medo, ¿no? Que, que cousas no urbanismo poden, bueno, facer que eso non este tan presente. Sí, bueno, es un miedo que cualquier persona vulnerable... Eh, va a sentir, sí. ¿no? Pero nosotras como mujeres, que somos la mitad de la población, más un poquito uh -huh. más, eh, experimentamos, ¿no? Y, y, y estos elementos suelen no estar presentes en las decisiones de arquitectónicas y urbanas. Se va avanzando, se van generando eh, ciertos pasos para que se realice, pero siguen siendo, como lo vemos en la ciudad, ¿no? Uh -huh. Que todavía tenemos mucho por avanzar. Sí. Mm. Sí. Vamos a poñer, bueno, eu te miro, Carmen, eh, eh, te sinto, eh, eh, a mí me ves Chile, me ven Argentina, me ven sí. México, me ven, me ven todo, todo eso. ¿no? Entonces, normalmente pedimos as invitadas que nos susiran os temas musicales. Pero esta vez yo pensé en un montón de temas musicales para de alguna forma ofrecerchos. Me encanta la ti. primera ¿Ah? me encantó, así que a ver cómo sigue. Ahora vamos con un, con un corrido Hola, mexicano. este es el corrido de Claudia Sheinbaum. el año Carlos Díaz y Ani, sus padres nació en Tlalpan Claudia Shebaú una mujer de verdades cuando era muy pequeñita sus padres mucho luchaban en Tlatelol marcharon Despeleaba. Claudia heredó esa visión, desde muy joven actuó, en movimientos de izquierda, temprano se incorporó, con una mente muy fuerte. El correo de la doctora ¡Ja, ja! Ángel Ortiz Y su mariachi La vida pone la hora Y uno decide el destino Del PR de fundadora Hacer cambios Claudia Vigo recuerdo Con obrador se integró Encargada en medio ambiente Muchas obras dirigió Subiendo como ninguna Fue delegada de Tlalpan Luego jefa de gobierno es su frase favorita presidenta ser ahora primer mujer que dirija bueno <risa> <risa> animonos así un poco a Alma alegada así claro, es que A mí me pareció increíble que en un lugar como méxico no pudieran tener muy mujer presidenta y, y bueno podría ser en un momento dado tú, mari carmen presidenta en chile <risa> bueno para eso, no? ¿sabes? para eso se necesitan trayectorias muy muy distintas sí sí sí de entrada porque tiene eche Galicia para quedarte a vivir, <risa> con cual non podes estar en Chile. Sí, Pero si sí, sí, sí, tú en algún momento estuve che como asesora, ¿no? con, con outra muller que eu tamén admiro moito, que Michel Vázquez era. Sí, sí, me estuve en... así vamos mezclando algo da revista e algo da vida de. <risa> <risa> sí. Porque pode parecer que Mari Carmen chegou así, chegou a Barcelona, fixe un doutorado na Y llegó aquí, ¿no? Pero hice muchas cosas antes. Sí, he dado muchas vueltas. Allí estuve trabajando en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ajá. que fue... Como asesora, ¿no? Sí, era asesora dentro de como profesional dentro de la División de Desarrollo Urbano y fue muy interesante porque estás en la práctica y en las dificultades mismas de intentar convertir en política pública eh, las ideas con las que uno viene de la calle, ¿no? Eh, Y, y recuerdo que una amiga, una colaboradora habitual también de la revista, me dijo, te vas al enemigo. Uh -huh. <risa> <risa> sí, te vas del otro lado. Claro, ¿no? <risa> y, y fue interesante estar en el otro lado y sí. y bueno y, y también muy duro porque te das cuenta de, de, de cómo funcionan las presiones y, y lo que son los poderes fácticos y lo uh -huh. que son los tráficos de influencia, que son toda una realidad, ¿no? En, sí. Y, y bueno... Así es que así fue una, una primera experiencia y, y luego repetí cuando el gobierno de Gabriel Boric, que estuve allí eh, dos años eh, como jefa del centro de estudios y que también pudimos desarrollar algunas cuestiones de esta materia, porque en realidad yo no soy experta en feminismo, yo más bien soy eh, urbanista, este, pero uh -huh. que me comprometo con este tema sí. como, como mujer. ¿no? que me... Bueno, de alguna forma mente de alguna forma eso nos pasa a varias personas ¿no? que somos tenemos otra actividad en la vida pero como se suele decir nos ponemos las gafas rosas ¿no? las gafas violetas para ver desde otro lugar a ver qué, qué podemos facer desde ese otro lugar ¿no? entonces claro. sí, yo creo que esa es la posición ¿no? ah. todos todos tenemos que aportar en el lugar que estamos ¿No? y uh -huh. en la medida que se pueda y eso no solo las compañeras sino también los compañeros ¿no? que es fundamental que Justamente antes de esta discusión, si de, de, esta, en, de este número, si, si los hombres se podían defin, definir feministas, ¿no? Y absolutamente, porque sí. al final el feminismo es la búsqueda de, de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación. No es una situación pasiva, por eso hablamos de feminismo y no de género, sí. sino sí. que no solo queremos diagnosticar, sino que tenemos una propuesta que en que exista una manera distinta de distribución de las tareas del poder de los roles no más allá de, de nuestras identidades de género y eso es bon y con eso crecemos todos hombres y mujeres absolutamente claro eh, bueno y es que hay, hay tantas tantas cosas mira te voy a decir una cosa yo me quedé en me quedé muy enganchada con con un artículo con el de Molleres Singulares na Ciudad. Eh, porque, bueno, empiezas falando de Virginia Woolf. ¿no? Eh, Molleres Singulares da Ciudad, mulleres que, de alguma forma, na Ciudad pasean e, e como... O que miran as mulleres nunha Ciudad son diferentes en, en cada momento. Pero... Mm, fala bueno, pues, dos lugares que recorría mm, Virginia Woolf e, bueno, mm, salir a caminar. Realmente, debo de comprar un lápiz, non? Bueno, a idea era comprar un lápiz e entón paseo por la cidade e ver. É que ver. E cando estuve en Londres, fixe uns dos recorridos que facía Virginia Woolf e entónse eh, foi unha librería, non? Eh, a famosa librería donde ela estaba e se quedaba moito tempo ali lendo. E entónse subí e estuve ¿no? ese tempo, no, porque eu quería un poquio mirar o que estivera mirando. <risa> Seguramente cos libros evidentemente. Non son os mesmos, pero si sí, era espera, ese espacio era o mismo espacio, ¿no? Entonces Por eso me quedé enganchada en este en artículo. Sí, el, el, este artigo, ¿no? el artículo el, de Yolanda Pérez sí. es, es muy interesante. Ella sí. es historiadora del arte, sí. eh, es profesora de, la, de arquitectura de, de la Universidad de Coruña. Y, y es muy interesante porque ella plantea que Virginia Woolf necesita una excusa para salir sí. a la calle porque las mujeres no participábamos de la calle. Uh -huh. Uh -huh. Una mujer caminando por la calle no estaba bien visto. Y no es solo en Virginia Woolf, sino que avanza hasta los años 60, sí. ¿no? en que esto sigue sucediendo. ¿no? Sí. Y, y, y cómo de pronto eh, la vivencia que tenemos del espacio público y ese miedo que sí. sentimos también viene de una historia muy reciente de no participar de ese espacio. Y de participar en una situación de, de, de, de, de no desplazarse, sino de, placear, de pasear, ¿no? sí. y de pasear que es lo que miran Y por eso aparece sí. en el luego va hablando de estas fotógrafas que son capaces de retratar esta vida cotidiana, esta vida no monumental de, de las grandes ciudades. Sí, sí. Es es muy interesante de el artículo. Mirar escaparates o o, o qué mirar, ¿no? o Que se traduce como la experiencia de fundirse con la multitud a través de las rutas callejeras, ¿no? Entonces, es todo un mundo, es todo un mundo muy diferente. Me me gusta moito como, como señala ella, ¿no? Mm. Que... Sí, así es. Y que, y, que, marca, y, que, ¿no? y que lo que miramos las mujeres no es solo los escaparates, no. de hecho estas fotógrafas van contando esa historia cotidiana, no. los personajes, esa, esa, esa vida humana dentro de la ciudad, no eh, sí, es, es realmente una invitación a ver los niveles de opresión que, que, sí. que se han vivido hasta hace muy poco y, y todavía en muchos países y ciudades en que deambular, ¿no? Porque el concepto no es solo pasear, es deambular, sí. es, es no tener un objetivo y simplemente salir a inspirarte, ¿no? Sí. Que era una una situación que que no solo estaba pensada para los hombres, para los poetas, para los intelectuales, pero no para nosotras. Sí, porque hay entonces de mujer callejera, ¿no? Pero como algo algo malo, despectivo, ¿no? Claro. algo mm, Y por el peligro malo. también sí. que teníamos, ¿no? Sí, sí. Porque, de alguna forma, te estabas ofreciendo a que te pudiera pasar cualquier cosa, ¿no? Y que fues de sola. Exactamente, exactamente. A mí en eso me pasó en algunas ciudades que, que estuve fuera de aquí que y que viajaste. ¿Viajaste sola? ¿Viñaste sola? Sí. ¿Y tu marido te dejó? ¿Estás casada? Sí. ¿Y tu marido te dejó? O sea, como ¿Te dejó venir? O sea, como ¿Te dio permiso? Es decir que un, no, entendo que non era o sea, preguntas con mala intención ¿no? pero eso de alguna forma nos muestra o que temos no imaginario ¿no? o que que hai no imaginario da xente ¿no? en, en relación as mulleres ¿no? sí, sí. Eh, por eso este artículo me me, quedou, me levou moito tempo de, lo, de pensar vamos a poñer outro tema Un tema, bueno, que Billy Holiday eh, fixo o, o bueno, moi interesante tamén. Bueno, non sempre os temas van un tanto un... Ahí viene. Ahora viene, ahora viene. Es que Aí vien. Ahora vien. Ahora que Moitas veces collo grabacións en directo Extraños frutos Extraños mm. frutos the root black bodies swinging in the southern breeze strange fruit hanging from the poplar trees Pastoral scene Of the gallant south The bulging eyes And the twisted mouth Scent of magnolia Sweet and fresh Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck for the rain together. Far away. Just suck Father send Far the tree to dry Here is a strange and bitter. los extraños frutos los extraños frutos eran personas negros colgados de árboles y lo que se refería bill por suerte bueno en ese momento eso pasó pero No pasaron los asesinatos, no pasaron a violencia, no pasaron un montón, no pasaron las guerras. Es otro, otro momento. Bueno, un artigo muy interesante sobre las jaimas, ¿no? ¿No? Como sí. constructoras de, de historia no y como archivos de historia. ¿no? Además, ah. tiene el interés de que es una estudiante que es su trabajo de final de grado. Uh -huh. Entonces... Eh, Como, como también la, la revista puede ser un espacio de, de sí. traer distintos eh, momentos del conocimiento ¿no? porque a veces solo Bien. se valora un determinado tipo de conocimiento muy maduro pero aquí vemos que lo realiza junto a su tutora que, uh -huh. eh, que es Patricia Muñiz y la autora es Flavia Reynoso, la, la alumna y con los dibujos preciosos de, de cómo va sí, eh, eh, cómo se constituye el espacio, no a Dentro. través de muros y puertas, sino se a través no la... de objetos, sí. porque son mujeres desplazadas. ¿no? Uh -huh. y, y cómo estos objetos no solo constituyen espacios, sino que es toda la memoria, todos los ritos, toda la cultura que logran mantener a pesar de, de toda la situación de desarraigo que viven. Es una pasada. Me encanta... Me encanta que haya ese desespacio aquí, un camellordito, ¿no? De, sí, de, de bueno, ten, tenemos más gente. Uishia, que sí. mencionaba anteriormente, ella sí. está terminando su... Bueno, sacó su doctorado, es parte de su doctorado. Y también teníamos a um, Sara Vaz, que es con Las marchas de las Cidades, sí, sí. que habla sobre movilidad urbana y, y qué pasa con la movilidad urbana en la periferia de, de, de Coruña, en este caso, y es su trabajo sí. de fin de máster. Sí, sí. Ponga foto de unas cadeiras y un banco. Es muy interesante lo del mobiliario urbano porque eh, en qué lugares hay bancos donde te puedas sentar, ¿no? Y donde te puedas sentar libre para para poder estar ahí. Sí, sin... sí. es el, el Bueno, cuando hablamos de que el diseño no es neutro, un banco no, no. es una muy buena manera de explicarlo, ¿no? Sí, un banco sí, sí, sin sí. respaldo... ¿Quién se puede sentar en un banco sin respaldo? Uh -huh. Una mamá con niños, una persona mayor. Eh, hay bancos que son muy pequeños, están divididos para que la gente no duerma en ellos. Los bancos no están enfrentados uno con otro para que te reúnas con otros y puedas conversar. Bancos que quedan fuera de la sombra y quedan al sol. Sí, bancos que miran a la calle sí, sí, sí. en vez de mirar a la plaza. Y una serie de, de, de situaciones que, que, que son tan sencillas, ¿no? Y, y que con una mirada sensible eh, y consciente de no reproducir la, la segregación ni eh, situaciones de discriminación, sería tan sencillo cambiarlo. Pues sí. sí. Es verdad, es verdad. Eh, y hay otro, otro artículo que, bueno, un artículo muy de Galicia, muy bueno. de Galicia, Urbanismo local con perspectiva de senero desde Sillera Esto llamé, Porque además Sillera para moitas personas aquí No sé si o sabes, Mari Carmen, pero la, o que significa para o pueblo de Sillera para moitas Sobre todo, bueno, creo que de más ámbitos para, Sí, moitos, pero para parte da xente de sanidade é eh, clave É un lugar donde vai a xente a fazer a oposición Ó oh porque é un lugar que hai un, nos pabellones moi grandes, entonces onde se pode xuntar eh, moita xente, entonces. Eu non sei se si noutro ámbito fora da sanidade se fan ali a, algún a ver, tipo de oposiciónes. A ver, es, de oposicións, pues, pues, o mellor non, pero... Pero en sanidade... Eh, sanidade todas, a, o que é do Sergas, da xunta de Galicia tal, sí. e tal, si E despois a zona que é zona de Gando. Sí, que fue, que fue creado todos es Sí, es donde se falla a feira de Gando. De, las ferias más eh, más importantes de, de, de Galicia, ¿no? De los artículos tenemos a, a varias de aquí de, de, de Galicia participando, sí, que sí, que Uxía, Flavia, Patricia Sara Vásquez, eh Cristina eh, Botana, Natalia Campos y Marianova con este artículo que mencionabas de De urbanismo con perspectiva y género en Silleda eh, pero también es interesante que de, es una iniciativa de las profesoras, de un grupo de profesoras de la Escuela de Arquitectura que llevan realizando hace unos años un concurso Pascual a Campos de Michilena que se relaciona con lo que mencionabais al principio el programa de la necesidad de investigación uh -huh. sí. y lo que hacen es cada dos años se premian a los trabajos de final de grado que tratan temas de género, género. Uh -huh. y, y la verdad es que es un espacio de conocimiento muy interesante en que jóvenes, futuras arquitectas no porque todavía no están graduadas comienzan a, a mirar y eh, qué significa ser mujer en, en nuestro campo y ahí hay trabajo de recuperación de historia eh, de, de poder entender por ejemplo los medios editoriales de arquitectura cuál esta que sí, no sí. estamos las mujeres presentes luego eh, recuperar es, es muy difícil publicar las, los ámbitos de las revistas de arquitectura. Bueno... ¿Están muy masculinizados o...? Más que nada, ella eh, en el caso de Rosalía Veiga, que, que, que tuvo este premio, ella lo que hace es quiénes son directores, ¿no? y, y te das cuenta que todos son, son sí, hombres. Sí. Y luego rescata algunos espacios con algunos podcasts de algunas mujeres arquitectas que están. Pero en el fondo permite eh, entender que efectivamente existe la ausencia uh -huh. de mujeres es producto de, de algo ¿no? y es de una discriminación eh, estructural. Entonces es interesante cómo se van viendo. También hay un trabajo muy interesante de los centros MAGI, que son para mujeres enfermas de cáncer, que también hace es una, una mujer que sufrió cáncer, que ve que la forma que son los espacios sanitarios realmente no son humanos, uh -huh. diríamos, no entre uh -huh. comillas, Y, y propone toda una serie de, de diseño pensado para una persona enferma que va a enfrentar una situación muy compleja en su vida y se diseñan todos estos centros Maggiegie con una conciencia con una sensibilidad arquitectónica de, de la luz de, de del mobiliario completamente distinto a como a cómo se piensa el hospital como una cuestión funcional y yo creo que esto es interesante porque Eh, en el editorial planteo eh, urbanismo feminista, para feminismo para cambiarlo todo, ¿no? que lo decía un graffiti en la calle. Sí. Y sí, es cambiarlo todo porque es, es volver a lo que decíamos al principio, ¿no? si las personas están en el centro, si, si la crianza, si los cuidados están en el centro, la, la jerarquía de los valores y de cómo tomamos las decisiones, para quién hacemos los espacios, cambia por completo. ¿no? Y, y lo que tú decías, y sería mejor para todos y uh -huh. todas. Tiene que ver con los parques, donde se diseñan los parques, qué tipos de parques. ¿Qué tipo de, juego, ¿Qué para tipo de niños, juegos para los niños y sí, niñas? Sí, sí, sí. Es... Creo que en ese sentido se avanzó bastante. Hubo eso que ahora los parques, por lo menos parques de show, dentro de las ciudades, eh, bueno, hay mobiliario de cosas... Eu noto que hai un certo avance non sei e, si para mellor, pero vecho os suelos benos cuidados de outra maneira e cando era pequena non sei teva, pero cando era pequena os, os parques eran de terra e... terra e ferro, nada máis Te... sí, sí, era sí. por non sí. menos teñen pues, o solo eh, pa, eh, para que un... non... a mi me parece máis cuidados non sí, me sí. parecem Sí, bueno, hay, hay toda una discusión. Tenemos sí. un número que hicimos de, de niños, de, de, sí. de niñez en la ciudad y eh. es interesante de cómo, es eh, por una cuestión de edad, expulsado ¿no? de la experiencia sí. urbana y, y cómo la necesidad de generar espacios en los que no esté todo definido sino que, que puedan realmente crear, recrear, organizarse y, y producir la socialización. Sí. Porque muchas veces los diseños de los juegos son juegos individuales, sí. que no requieres del otro para... Entonces, es complejo el diseño, cuando sí, cuando sí. decimos no es neutro, es porque claro. realmente determina la, la forma en que nos vamos a relacionar sí. entre nosotros. Cómo nos vamos a encontrar. Sí. No, la verdad es que tiene toda razón, porque ahora pensando que la miña sobrina que empezó, un poquinho a, a ir aos, aos parques, si que hai moitos que son para un, un neno, unha sí, nena sí. nada máis sí, sí. Seguindo no pensamento que teño igual mirarte Mari Carmen, este tema va para ti tamén agabunto e tu santo La famosa Nacha Guevara, ¿no? cantando o poema de, de Mario Benedetti. ¿no? Por suerte, bueno, na calle sí que somos máis de dous, eh, pero a calle tamén é un lugar donde a xente nos encontramos para reivindicar, para exigir. Por eso tamén hai algún, bueno, algún artigo dedicado a esas manifestacións, de México e, e hai un hai un artigo que a Eva Yami pois pues, nos sorprendeu especialmente que o de mapear os cuidados, ¿no? Para corresponsabilidade territorial. Porque de alguma forma, bueno, se fala de un bueno, de un mapeo de los cuidados e aquí se fixo este traballo fai fai tamén 2 anos, verdad? E viña Sí, 2 ou tres. Venía, sí, si sí, pode ser, por barrios. Claro, mm. se mapeou un barrio, ¿no? Mm. Para ver que elementos relacionados aos cuidados existían. Barrio. Bueno, é de algunha forma como enfocan tamén tamén aquí, no como urbanismo, bueno, dónde están colocadas as farmacias, dónde está o centro de saúde, dónde está calea accesibilidade, ¿no? As asociacións mm. que existen sí. para Todos y, sí, sí, es muy por interesante porque cuando hablamos de, de los equipamientos o, o de los cuidados, pensamos siempre los cuidados como que van a realizar las mujeres nuevamente. ¿no? Pero si pensamos los cuidados en, sin una distinción de géneros, eh, pasa, tenemos que pensar entonces cómo sucede la corresponsabilidad. Y esa corresponsabilidad social, pero también sin esta distinción. ¿no? Y aquí era lo que hablaba anteriormente, la importancia de, de determinados usos y la proximidad entre esos usos. Y estos análisis son muy interesantes porque pueden mostrar que hay algunos barrios que sí tienen un potencial de ser barrios de cuidados y por lo tanto es necesario mantener esas condiciones porque muchas veces también se pierden, pero también como otros están totalmente eh, sin sus propias estructuras, sin su propio tejido social que permita unas condiciones mínimas de socialización y de, y de los cuidados, ¿no? A veces distancias a espacios públicos, sí. equipamientos los colegios. Hogares, sí, sí. ¿Qué pasa fuera de los colegios, que son unos espacios potencialmente de socialización muy ricos? Uh -huh. eh, estuve ahora en Barcelona y una de las intervenciones interesantes que se han hecho justamente es la salida de los colegios, ¿no? Uh -huh. Porque son el momento en que los niños entran y salen, los padres se encuentran y cómo es un espacio que no es solo de tránsito y cómo se protege a los niños respecto al tránsito de coches, cómo se habilita para poder esperar, es una discusión muy interesante. Muy interesante. En compañera tenemos que volver a tenemos que volver a, tenemos que volver a invitar es que estaba saltando el otro programa. <risa> <risa> tenemos que volver a invitar a, a Carmen ¿no? para hablar de todas para falar de todas estas cousas, ¿no? E non podemos rematar sin recordarnos de Palestina, non? vamos a agradecerche de novo, Carmen. Encantada e aquí que, que o teu tempo teu tempo que sabemos que es muy ocupado o saques un, unos minutos para estar con nosotros feliz de poder difundir porque al final claro. es el trabajo de muchas mujeres en cada número así que encantada de poder estar. recordar que podes acceder a Crítica Urbana mmm, en una web y ahí podes baixar todos los artículos no desees desde facelo es muy interesante vamos a rematar de nuevo con ese deseo de una palestina libre ¡Viva! palestina palestina libre viva palestina palestina libre vive vive vive palestina vive vive vive palestina vive palestina o palestina libre vive palestina o palestina libre nobles como el trigo no como el Escamo lívios, fuertes como vivos, es nuestro arraigo, es nuestro arraigo. y nuestro cultivo, y nuestro cultivo, que el mundo entero conozca nuestra historia, que el mundo entero